Hoy día traemos un programa muy muy bonito, con alta música y también con con conversación. Tenemos por ahí una entrevista, no me gusta decirla de repente porque a veces no nos llaman o falla la comunicación. Pero por ahí por las ocho y media vamos a tener una entrevista de si nos pueden, si nos llaman nuestros amigos. Vamos a presentar a nuestro compañero de labores como todos los miércoles en los controles y además la producción musical, Sebastián Herrera. Hamizaraki Hamizaraki Gilatanaka y Kuyakanaka también eh, a toda la gente que nos sigue eh, los seguidores de la radio que están ahí escuchando eh, le agradecemos y ojalá que se queden y escuchen esta musiquita que a lo mejor no es tan conocida pero igual eh, parte igual de nuestra raíces Bueno, eh, vamos a dedicarle este programa íntegramente a la Tierra. Hace unos días atrás fue el Día de la Tierra. Integramos que nosotros como programa durante estos 33 años hemos difundido un poco lo que es lo que es la Tierra. La Tierra es algo súper importante, eh, es lo que nos da la vida, lo que nos, nos hace dormir en ella. Y tenemos tan poco contacto con ella. Muchas veces... Nuestros hijos ni siquiera tienen el contacto con la naturaleza. Tenemos que provocar ese contacto para empezar a amar lo que tenemos. Vamos a escuchar eh, un tema ya de una gran agrupación. Ellos son de Arica, Arakpacha. Arakpacha nos va a iniciar esta programación con un tema muy hermoso que nos habla justamente de eso, que en eh, tiempos de de cosas buenas que debieran de pasarle a la tierra, ¿cierto?, y a nosotros como seres humanos. Urusa Purkiwa, el día está llegando. Arak Pacha. Thank you. Iniciamos el programa con Arak Pacha Un tema muy hermoso Urusa por Kiwa El día está llegando Espera, Esperamos que, que llegue luego ese día que, que sea un día fraternal para todos los seres humanos Y amemos nuestra pachamama Que Ramos en, en todas sus expresiones Oye, quería comentarle algo que fue Que me mandó un amigo Yo estuve el fin de semana allá en ese lugar ...que es el Valle de Baños Morales... ...le ha tocado súper mal a los cabros de Baños Morales... ...le es sobre mojado hermano... ...se le fue el puente hace un tiempo atrás... ...eh, bueno, pero quiero decir y destacar también... ...que el gobierno central a través del gobierno regional... ...y, y cumplir también con eso que don... ...este intendente Lorrego... ...eh, está cumpliendo, se está haciendo un puente ya un puente que bien macizo que permita que el río no lo lleve aunque la naturaleza es, es la naturaleza. Y pucha, hoy día en la tarde han, han tenido un, un tremendo, una tremenda tragedia. Es muy raro que esto pueda ocurrir tan lejos donde el cuerpo bombero no va a llegar, no va a llegar. Se quemaron cinco casas en el valle de Baños Morales. Así que les mandamos un saludo a toda la gente linda que nos escucha allá. Fuerza de acá, de Los Guerreros el Arcoíris. Y aquí estamos para para ayudar a esas familias que... Hay una familia que vive allá. Y hay una familia también que trabaja allá, como el rené que... el Puente Altino, está trabajando allá y se quemó su casa. Así que espero que no haya sido tan grave. Eh, Las fotos eran bien elocuentes. Obviamente, como ya lo vuelvo a repetir, no creo que haya llegado bombero Bomberos en, en segundo. Se demoraron mucho y obviamente a esos lugares eh, es muy difícil acceso. Es lamentable eso, pero bueno, ayudando nomás a todos los hermanos de allá de Villa Baños Morales. Oye, hay un recital que se viene ahora poco, que me parece que es el festival de de la vendimia, me parece que donde van a estar unos grandes amigos de no de, de, de, de Chile, del folclor y también de los guerrero, como es Inti Jimani histórico, ¿ya? Creo que lo tenemos, hay hay algunos anuncios que hace Horacio Durán y José Ceves para participar en esta fiesta. Bueno, nosotros los que debemos quedar atrás y esta noche nos traemos a Inti Jimani, histórico con este canción tan hermosa, Cándido. en lo póstumo los cándidos Happy Mani. Ah, qué hermosa canción, ya, con la voz característica de José Cés. Bueno, ellos se van a presentar en Curacabí, en curacaví ya, en el Estadio Julio Riesco. Ahí van a estar los Inti y Mani en esta fiesta hermosa, donde se van a presentar varios grupos, pero ellos son como el cierre, como el, como el bueno, ¿cómo se dice el plato mapa? Ah, ya, ¿puedes ir a leer un poquito? abre un, un poquito de, de este festival eh, Porque a veces es bueno Por cultura general Uno no es que vaya a ir, pero por lo menos para saber Sí van a estar igual los Jaivas Son tres días ¿Ya? Inti Jimani está el viernes O sea, son ellos abren Pero claro, tocan al final Cierra Y el otro grupo es Maywen de Los Ángeles Que es música folclórica chilena el, bueno. el sábado también y el domingo cierran los jabas claro domingo 28 tremendo hay como 10 grupos más me bueno Les felicitamos a la fiesta a, de la chicha la Cabe. fiesta claro como no recordar cierto la chicha de cura en la valla <ríe> le hacen hasta una fiesta para va claro, va vaya mm, vaya que van a haber curado dije bueno es así la vida, ¿cierto? El campo chileno y todas esas cosas. Es la tierra, de lo que hemos venido hablando mucho tiempo. Es la tierra, la tierra que se manifiesta de una manera muy especial. Hoy día, por ejemplo, estamos casi en luna llena. Casi en luna llena. Hermoso, es místico para aquellos que, que aman la naturaleza, que pueden darse ese placer de salir, desconectarse un poquito de... De la televisión que no todo no todo es bueno para el alma Porque tanto crimen, tanta cosa Entonces poder ver la naturaleza Poder escuchar el trinar de los pájaros en la mañana Si te levantas temprano Poder absorber, eh, qué sé yo Viva la vida, chiquillos Esa es la, la, la idea Y bueno, eso también nos dice la agrupación de Aricapo Renacer, que es un renacer de uno mismo vamos a escuchar a estos chiquillos que por primera vez los vamos a tocar acá ¿eh? están sonando fuerte hay bueno, en, en Arica, en Iquique Antofagasta, y un montonera de grupo pero eh, son muy buenos ellos, vamos a escuchar entonces a Renacer de Arica con No Volveré Nacer de Arica No volveré Para que vayamos anotando Estos grupos que están Sonando en Guerreros del Arco Iris ¿Cierto? ¿Ah? Bueno, hemos que, siempre queremos Que poder ir mándenos música De todos los grupos de donde estén de Chile Nosotros aquí presto para Para estar con ustedes ¿Cierto? Eh, bueno En esto de hablar de la tierra Bueno Eh, uno cuando Tiene la oportunidad De poder subir No todos tienen la oportunidad de De ir a la cordillera A pesar de que estamos muy cerca de acá Pero mucha gente eh, Es triste, ¿eh? es triste esto que voy a decir No conoce la cordillera Es algo como tan raro Viviendo al lado No poder conocerla Y bueno, ojalá que a futuro No Hoy día que hay elecciones en, nuestro, en todo Chile, los futuros alcaldes, sobre todo en nuestra comuna que ya don Germán Codina no puede continuar por, por ley, entonces no sabemos quién nos va a tocar. Y ojalá que aquel que tome el mandato de esta comuna y los que tomen el mandato de varias comunas lo hagan pensando en los vecinos. ¿Ya? ¿Ya? Acá se ha hecho algo muy hermoso que hay que destacar. Muchas veces no se destacan las cosas buenas. Yo como comunicador social tengo el deber de comunicar todas las cosas que pasen en la comuna. Y si son buenas, vengan de donde vengan. Son buenas, hay que nombrarlas. Hay una actividad que se ha venido haciendo hace varios tiempo atrás. Y tuve la oportunidad de de conversar esta semana pasada con con la Bertita, que es una dama, una señora que conduce los hilos de los adultos mayores acá en nuestra comuna, que son muchos los, los adultos mayores que se juntan en distintos grupos, clubes, y ellos han hecho una cosa muy, muy linda, que lo han llevado a recorrer San Antonio y otras partes, Limache, a través del tren un tren como de recuerdo, un tren como de... Eso es algo maravilloso, imagínate como para un para un viejito que, que algún día quizás vivió esa misma instancia, porque en los años 70 y principios de los 80 los trenes eran algo muy muy particular para, para nuestro país. Yo creo que estas últimas presidencias han hecho un trabajo muy hermoso en recuperar ¿Qué deseo nosotros de poder recuperar este trencito de trocha corta que nos llevaba desde Puente Alto hasta el volcán? Bueno, a donde quiero llegar es que se están haciendo cosas, pero a veces no se sabe. No no, no hay canales de comunicación y es bueno que uno los diga, uno que tiene la oportunidad de tener un micrófono, pueda destacar esas cosas. No todo es malo, no todo es negro. Ya hay que pensar en, en, en positivo. Y bueno, se nos fueron la se nos fueron los carnavales. Ya estamos a punto de llegar a, a la Chacana, Cruz de Mayo. Así que esta gran agrupación, agrupación que solamente con nombrarla ya tiene una historia, ¿cierto? Y muy clavada en el pueblo de Chile. Y yapu coplas morenada. Bueno, ahí está, yapu Coplas de Morenada. Oye, hay hartos evento en estos tiempos, ¿eh? así que vamos a ir nombrando a algunos que se acerquen y decir que también el concierto de Sol y Lluvia fue pero espectacular, ¿eh? es lleno total, así que muy bonito eso. Ojalá que, que todo esto siga fluyendo ¿eh? que, y que también el público respalde a la música chilena, que es lo más importante. Así que, eh, hartas cosas, ¿por qué se nos viene, se atean por delante, más cerca de...? de se viene tipo? un... un tambo a la antigua, así se llama. Tambo la antigua, <risa> ¿cómo será ese tambo a la bueno, y unos Laquitas, los Mancasaya. ¡Ah, tremendo! Y la banda Fuerza Maestra. Tremenda, pero tremenda, Facilón, ¿dónde va a ser eso? en Casa Bolívar. Esto es Santiago Centro en el barrio Yungay, parece, ¿no? En Avenida Brasil, ya. Y el viernes 10 de mayo. Así Uy. que pueden comprar entradas o, o parece que se llega Ya directo, ya ya no se compra dentro. Y el otro es de que lo busco al tiro. Pero es el grupo Coyaguara que es al otro día, el 12 de mayo claro, bueno, estábamos habíamos hecho una conexión con el grupo Coyaguara, pero estábamos a ver si nos podían llamar, así espera. que estamos, estamos en sintonía si, si está ahí por ahí nuestro amigo para que nos pueda llamar y conversar un poquito de este de este gran recital que son 50 años de esta gran agrupación de, bueno, tiene claro, una 50 historia 50 años del disco Canto de Pueblos Andinos que fue un disco como épica de los tiempos de de la dictadura 50 años estérrico de Coyaguara Hoy una agrupación que fue conformada por por por bolivianos también, ¿eh? Así fue como unir eh, hace muchos años atrás esta gran agrupación Oye, eh, me voy a permitir dar unos saluditos además que aparte de eso de que hacerle una invitación. Eh, la invitación es para este sábado, ¿ya? Para, para toda la gente que vive en Pirque, San José de Maipo, Puente Alto, La Pintana eh, están invitados, ¿ya? por el Club Andino Puente Alto a presenciar la tercera muestra de montaña que se va a realizar en el complejo Amador Donoso, complejo que mucha gente conoce con el nombre, pero no sabe mucho de su historia. Entonces, este sábado también vamos a pequé, vamos a hacer una pequeña un pequeño homenaje y también para que la gente lo conozca a este gran personaje de nuestra comuna como fue el profesor Amador Donoso. Y Eh, se van a presentar un montón de cosas va a estar el cuerpo de bomberos ya con su unidad de rescate en altura ya una cosa muy hermosa que, que, que ha nacido en nuestra comuna y le mandamos un, un, un, mucho nehu al cuerpo de bomberos de puente alto que ha conformado esto estos guardianes de las alturas y se van a presentar en nuestra muestra y Eh, como así también toda la historia del montañismo chileno a través de la Federación de Andinismo de Chile y la agrupación ASAE, clubes que se van a presentar, eh, también eh, empresas que están ligadas a la capacitación dentro de lo que es la montaña. Así que y van a estar ahí la escuelita, la escuelita de montaña que ya lleva funcionando bastante tiempo y que tiene muchos niños que van todos los días martes, los días jueves y los días viernes a aprender, a conocer y a jugar, porque ellos se divierten aprendiendo un deporte que se ve muy peligroso, pero no lo es cuando es bien controlado. Así ahí están atendidos por la tía Sandy y que él le habla y le voy a mandar un saludo ahora que me están escuchando la estas chiquillas la Pascal y la Violeta están, perdón la Pascal me están olvidando los nombres pero lo vamos a preguntar ahí se lo vamos a mandar bien ¿eh? Eh, y bueno y, y la y la Catering también que también conforma el, el grupo de jóvenes que van a escalar y es un ambiente muy bonito y ustedes lo pueden descubrir este sábado ya cuando vean a esta niñita, ahí la victoria, ahí está, era convenio. La victoria también, la victoria y la pascal que nos están escuchando, un saludo bien grande para ella, mañana hay que entrenar chiquilla porque el, el sábado, bueno, tenemos mañana tenemos el viernes porque el sábado tenemos que lucirnos porque va a haber mucha gente que nos va a ir a visitar ...y es bueno que conozcan esto que este semillero... ...que, que están haciendo para la comuna... ...de, de jóvenes deportistas... En, en lo que es la escalada... ...deportiva en top... ...eso es... ...bien pues... ...vamos a ir a la música... ...les parece... ...con una gran agrupación... ...ellos estuvieron con nosotros... ...también compartimos con Sebastián... ...tuvimos la oportunidad de estar... Es? Un, ...con ellos en Baños Morales... Ah, ...compartimos con ellos... Un, unos días eh, conocimos mucho más a la persona y me refiero a la gran agrupación Nacimiento Rock Fall ya de nuestros amigos de Marcelito, del Pato sí. de Súper buena onda, de, de, de cómo se llama, de Choclito un saludo para ¿Ah? ellos para todos ellos, grandes amigos de Guerrero el Arcoiris esta noche la sangre del indio con nacimiento Rockford. Sangre Nacimiento Rockford Lo escuchábamos con La Sangre del Indio ¿Mm? En este día que le hemos dedicado A la Tierra A ese contacto que debemos tener todos los seres humanos Por estar en contacto con la naturaleza Es algo muy importante, chiquillos Enseñarle a los niños desde chiquititos A poder visitar de manera responsable En un lugar donde ellos puedan caminar y tener contacto con la tierra, ¿Mm? a veces los niños juegan con tierra, ¿eh? pero ¿quién no jugó con tierra o con barro? Ese contacto con nuestra pachamama ¿eh? es de donde nosotros venimos y cuando tenemos ese contacto con, con la naturaleza, cuando podemos respetar el, el entorno, el hábitat de, de los distintos animalitos, podemos entender que somos uno más que estemos sumando aquí en este planeta. bueno Nosotros queremos eso, acompañarlo con con una canción muy hermosa que está dedicada justamente a vivir en paz, en armonía, en armonía con la vida, con los demás. Nos cuesta mucho, es verdad, somos seres humanos, seres que, que muchas veces alojamos orgullo, alojamos rabia, penas, etc. Vamos a escuchar esta gracias por la vida con Yopi y Lota. ahí estaba Yopi y Lota gracias por la vida ya eso es lo que tenemos que tener gracias por la vida y bueno como tenemos también gracias por la vida es que a esta hora de la, de la, de la tarde vamos a estar con una amiga una compañera una camarada de montaña para que nos cuente lo que vamos a vivir este sábado 27 en el complejo Amador Donoso a partir de las 9 y hasta las 3 de la tarde y ...vamos a hacer una, una gran muestra de montaña... ...está con nosotros la Kika... ...que es del Club Andino Puente Alto... ...¿cómo está Kika? Buenas noches... ...aló... ...¿qué le pasó a la Kika? ...a ver... ...aló... ...aló, ¿Aló? yo escucho... ¿Me ...aló, ¿cómo Vicente? estás Kika? ...hola, buenas noches Vicente... ...hola a todos los que están escuchando también... Oye, qué bueno que nos hayas llamado porque queremos que nos hagas la invitación y tú también a través de tu, de tu, de tu voz eh, eh, eh, fomentar también porque hay, hay muchas las mujeres que están haciendo este deporte. Cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito del montañismo, de tu, de tu pasar y haznos la invitación para este sábado. Perfecto, y muchas gracias por contactarme, Vicente también, un gusto estar con ustedes. Bueno, contarles que bueno, mi gusto por la montaña viene desde muy pequeña realmente, pero hace un año aproximadamente encontré el Club Andino Puente Alto, donde siempre, desde el primer momento, me recibieron muy bien como club, fueron todos todos los socios muy simpáticos, eh, muy muy compañeros realmente de la montaña, los cuales siempre han estado apoyando, enseñando en este proceso, porque es de constante aprendizaje. Este es un deporte eh, que es peligroso, es de ponerle mucha atención por lo y aparte un deporte comunitario, un deporte que no se puede hacer de por ti sí solo. Se menos en equipo. Claro, es un trabajo en equipo donde uno tiene que contar siempre con su cordada, confiar ciegamente en ellos, las decisiones que se toman de forma grupal, por lo cual es importante contar con gente conocida y que sepa para realizar este deporte. Y por eso la muestra de montaña es una, es una muy buena instancia para que la gente nos conozca, sepa cómo ir a la montaña, conozca de equipo, también pueden tener la experiencia de escalar ahí en el Muro Amador, que, que es un recinto municipal gratuito, que está para toda la comunidad, que se tiene que aprovechar y que realmente todo lo deberíamos conocer. Si somos un país montañista, Oye, es necesario claro. realmente la conexión con la naturaleza y que conozcamos realmente, porque es nuestro deber. Oye, claro, nosotros hoy día justamente estamos dedicando el programa a la tierra y le decíamos la importancia que debe tener en los colegios el que ya inculcarle de manera curricular una salida a los lugares cercanos de la comuna para que conozcan y se identifiquen con la naturaleza. ¿Qué te parece a Viviendo además... Viviendo además en Puente Alto, que tenemos al lado, que es lo que es Cajón del Maipo, tenemos cerros importantes como el Cerro La Ballena, que es un cerro, uno de los 27 cerros islos que están en Santiago. Yo bueno y también puedo contar que soy psicóloga y trabajo en un colegio donde también tienen un muro de escalada y veo día a día como los niños están muy motivados con la naturaleza, del cuidado, algo que muchas veces no se ve en los adultos. Entonces es nuestro deber también enseñarles y que sean eh, sean parte del cuidado de la naturaleza. Oye, qué, ¿Qué? importante ¿Qué eso, es una... mira, este sábado van a presentarse una unas unos chicos que están justamente recuperando la flora y la fauna del Cerro de la Ballena, en la muestra mm. de montaña. ¿Eh? Entonces Super. están haciendo un trabajo muy hermoso que es digno que la comunidad lo conozca, porque de la manera que podamos ramificar esto, vamos a poder hacer conciencia en el resto de los demás. Eh... Oye Kika, eh cuéntanos un poquito eh, ¿qué haces qué haces con el deporte? ¿Qué qué, qué está haciendo este último tiempo? Cuéntanos un poquito, cuéntanos del capa. Cuéntanos. Bueno, eh, actualmente yo soy de la Comisión de Senderismo del CAPA, donde estamos organizando salidas para el presente año, hace poco fue el Monumento en Morado, tenemos varias planificaciones para realizar durante el año, que también son salidas abiertas para la comunidad, para que nos conozcan, que son eh, rutas más sencillas, donde existe mucho la camadería, donde compartimos juntos entre nosotros como grupo y lo pasamos muy bien. También en, en el CAPA existen distintas comisiones, como la montaña, de escalada... y ah, bueno, actualmente yo estoy desde hablando ahora desde Mucún, que el, el centro de escalada que tenemos en Puente Alto, así que eso estoy haciendo actualmente con el deporte. ¡Qué bueno! Te felicitamos Kikapo, te felicitamos por eso, y, y ojalá el mayor número de gente, eh, ojalá ligada a la educación, a la salud, se acerquen con nosotros, porque... Los niños lo necesitan y en el deporte se hacen amistades muy muy hermosas. Aparte de ser algo fundamental para la salud mental también el deporte, que hay que mencionarlo. Así que es, es para todo el mundo. Así que ojalá que todos vayan a la muestra el día sábado. Los vamos a estar esperando. Sí, le mandamos saludo también a nuestro amigo Rodrigo, de que entre nuestra cordada y que va viajando a Inglaterra hasta hora de la, de la noche. Está en la Europa. Va, va a Países Bajos, él va a conocer así que se fue cargado de energía lo echamos desde allá mismo de la cordillera para que a la, la cordillera luego después en avión oye Kika, te agradecemos mucho que nos hayas llamado que ahí estamos en contacto con nosotros eh, la invitación creo que está de vuelta este sábado en el complejo Amador Donoso nos contaremos todos a partir de las 9 y hasta las 3 de la tarde en esta tremenda eh, exposición ...de un material que... ...porque también viene eh, el Cuerpo Bombero como novedad... ...con un con una unidad de rescate en altura... ...que va a ser algo muy novedoso... ...ya... ...así que están todos invitados totalmente gratis... ...y la KICAR... Le, ...le decimos que... ...muchas gracias por, por estar en contacto con nosotros... ¿eh? ...gracias a ustedes, nos estamos viendo el día sábado... ...vale, vale, sigue escalando ahí, trepando... <risa> ya, nos vemos, chao chao, chao bien pues ahí tuvimos un contacto con la queca del club andino Puente Alto ya, y para que ustedes también se motiven por chiquillos hacer deporte, como decía la queca eh, eh, eso oye, quiero dar las gracias porque uno tiene que ser agradecido en la vida y lo vamos a agradecer con un tema, me pidió un tema mi compadre, pues, así que como mi compadre está medio enamorado, entonces es, es, ahora está elige tema. Y mi compadre Daniel de Chants hoy día me acompañó, hizo un track, hizo un trabajo muy bonito. Eh, así que eh, gracias, hermano, eh. Y también quiero mandar un saludo a la Villa no tocó que en este momento Vianno Adogost 3 que está ahí acongojado por la muerte de un vecino un amigo también rubén que está descansando y tuve la oportunidad de estar la noche ahí un ambiente muy lindo de, de familia de, de vecinos que algo muy hermoso que debiera de ser siempre cierto pues nos vamos a complacer a nuestro amigo dani esta noche ya que dice que hay luna llena y que qué eh, Le gustaría estar en, en Venecia con, con un botero ahí en la luna llena y todo eso, pero él quiere hoy día recordar eh, La Habana, Cuba y le ha regalar un tema que se llama que se llama "Olio de mujer". "Olio de mujer" del gran Silvio Rodríguez. ¿Ah? Ya de Caiba la Mari porque están corriendo, están más decidado que Están más transpirados que caballos ferias. Ya, bueno. saludo para ellos esta noche. Con placidos, compadre. Muchas gracias por la manito que me echó.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 Bueno, ahí estábamos complaciendo a nuestro amigo Daniel de champs que quería escuchar esta canción de Silvio Rodríguez. Eh, bueno, les decíamos que vamos a tener que esperar a ver si acaso nos llaman a estos chiquillos, pero tenemos música para estar con ustedes, para acompañarles y, y reiterarle la invitación, chiquillos, a que asistan este sábado al, al Complejo Mordonoso porque van a ver un ambiente muy hermoso me salió ver eh, y es algo que es folclórico en nuestra comuna es la déc decimos séptima muestra que se hace y es bonito ir a, a, a reencontrarse muchos de ellos tienen muchas vivencias van a conversar con muchos de ellos y ellos tienen muchas vivencias de montaña tienen muchas vivencias del cariño por los animales y ¿sí? son personas de bien vayan a verlo eso se trata Vamos a escucharnos ahora esta gran agrupación que siempre está en nuestra programación, grandes amigos nuestros. Ojalá, bueno, pronto ya vamos a estar haciendo la bitácora de, de, de invierno para que a ver si nos contactan también y estamos, y estamos con él. Siempre, siempre nos llaman, siempre son muy buena onda, sobre todo nuestro gran amigo David Araya. Vamos a Il Pakamani esta noche con Gotas de Miel. Bien, bien, pues ahí estaba Il Pakamani, Gotas de Miel. Qué bonito está ¿eh? Bueno, un saludo especial para todos los chiquillos que hacen bonita música y, y algo muy importante que tienen muchos de los grupos andinos, la humildad con que son los intérpretes de, de esta música, que así debiera de ser siempre. Así que, y estos chiquillos se van a presentar este 4 de mayo, en la plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso, entre otros ahí el, el Sebastián les va a indicar quiénes más van a estar ese día junto a Il Pacamani. Hay varios grupos, son como ocho grupos, entre ellos está Gilatas, La quitas de Valparaíso, eh, Callaxa, Sergio Ramírez más grupo y se sumó ahora Mar amargo hace poco, así que va a estar buenísimo. ¡Qué tremendo vacilón! Llevarte que en una plaza, o sea, al aire libre, me imagino Mira. que en clase, así que... A, así que todos los santiaguinos viajar a, a Valpo. llegar. A ver, sí, a, bueno. a Marcamaru, ante la sorpresa de, de no esperar hasta agosto. Y empieza a las 2 de la tarde, o sea, va a ser toda la tarde, me imagino... Oye, qué bonito que pasen todas estas cosas y sobre todo con la música que nosotros todos los miércoles estamos poniendo en el aire, así que... Eh, agradecido por eso Y ojalá el movimiento andino Vaya creciendo aún mucho más Porque está introducido el medio ambiente Porque está ahí introducido los animales Porque a través de estas grandes agrupaciones Se pueden hacer grandes cosas Grandes cambios Así que un saludo muy grande Para todas las agrupaciones Que se presentarán este 4 de mayo En la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso Vamos Hay aquí que vamos a buscar a Guamari que nos van a interpretar Abdon esta noche. del patrón y el dolor que sufrieron, por eso a la rebelión, a Tupac Amaru se unieron. danzan los negros, danza cantando, cortando caña, aceitunas rimando, porque cantan los negros, están los negros cantando calmar el dolor de las cadenas colgando Pues hogar, el blanco lo ha hecho en jaula para vender y comprar. Esta es la negra historia que guarda la tradición. De los bailes morenos en Azapa nacieron. Danza los negros, danza cantando, cortando caña. Soy tú na porque canta los negros están los negros cantando para calmar el dolor de las cadenas colgando Guamari, eso era, Guamari, con toda la fuerza del sol esta noche. dedicaba a la Pachamama, a la Ñuquemapu, a nuestra madre tierra. Eh, algo muy importante es crear conciencia, chiquillos. Había un maestro que nos acompañó por el largo tiempo acá en el programa. Hoy día, esta noche, vamos a hacer un pequeño homenaje, que es Panchito Valdivia, profesor de muchos colegios acá en nuestra comuna y profesor de historia que tenía una frase muy épica que decía, el suelo no es basurero. Y que, que cuesta un metro y echar el papel en el tarro de la basura y no tener que estar eh, en la calle recogiendo desperdicios. ya Otra de las cosas también que es muy importante y hoy día se va a hacer muy difícil, ...pero muy importante... ...es la tenencia responsable de animales, chiquillos... ...los animalitos son... ...son algo que es muy hermoso... ...pero para qué de repente tener... ...porque a lo mejor... ...podría operar a la gatita, que se yo... ...o a, a la perrita... ...porque de repente... ...hay poblaciones donde hay demasiados canes... ...y hay demasiados gatos... ...y son conductores de infecciones, pues chiquillos... ...y cuando hay bebés y hoy día eh, las condiciones que vivimos con sequía y todo eso podría provocarnos alguna enfermedad de tipo quizás está catastrófico, o sea acuérdense que la, la influencia viene por los, por la gallina por los pollos, eh, eh, o sea, tenemos que hacer algo también con respecto a eso, ya, porque da mucha pena de repente tener perritos botados en la calle, ¿no? Y ahora se ve mucho menos que antes eso sí porque han habido muchas protectoras de animales que están ayudando a mí mit a, a, a mitigar este este flagelo como es porque depende mucho de, de la gente con bueno, alguna gente irá muchas que no tengo plata tapa para, para intervenir mi gatita o, o mi perrita pero en todas las municipalidades hay un departamento de zoonos y que ...que ustedes pueden dirigirse ahí y, y es totalmente gratuito, chiquillos. Tenemos que hacer tam, también valer la ley Cholito, porque hay mucha gente que sus perros defecan en la calle... ...y no son dignos de recoger esas fecas. Resulta que después van los mismos nietos, sobrinos a jugar a esa plaza y está totalmente contaminada con caca. O sea, ¿dónde está el respeto que los tenemos entre los vecinos? Tenemos que corregir muchas cosas. en ¿eh? la idea de corregir. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos al Ecuador. Ya. Vamos a, a este lugar que estos días está muy en boga. Por ahí con con cosas policiales. Pero no vamos a hablar de eso porque la televisión... Para eso está la tele. Aquí nosotros hablamos de paz y positividad. De cosas buenas que les puede venir a, a todos. Nyanda Manyachi Ojos verdes Ahí estaba pues ñanda mañachi, ojos verdes. Bueno, esta esta esta tarde eh, de otoño de muchas hojas que caen que ya nos va adecindando lo que es el invierno, mira como rápido. Parecer que fuera hace unos días atrás que hablamos de las calurosas tardes de verano y ya estamos poniéndonos Chaquetitas por las tarde ya, pues, está poniendo medio heladita la cosa, oiga. Bueno, pero aquí nosotros calentamos el alma con la música de América Andina, ¿cierto? Por supuesto que sí. Pues. Vamos a escuchar a... Qué linda flor de Víctor Manuel, un guaiño peruano para todos nuestros hermanos peruanos radicados acá en, en, en Santiago, en Chile, donde nos escuchan. Para que tengan un poquito de su tierra Que es muy bueno cuando uno está fuera Anhela de alguna otra manera su, su costumbre, ¿cierto? Guaño peruano Qué linda flor con Víctor Manuel Un saludo para mi hermosa tierra de Otuzco y para las lindas chicas qué linda flor qué hermosa flor qué linda flor qué hermosa flores esta chiquilla esta chiquilla Qué linda flor, que hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flores esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Como yo te quiero a ti solita.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 escuchamos a Víctor Manuel con Qué linda flor. <coughs> Eso es, pues, qué linda flor con con este gran artista peruano. Esta noche cuando eh, estamos también con mandando saludos Hay mucha amigos en sintonía esta noche. Le vamos a mandar un saludo a un gran amigo compañero también de del CAPA que es el Ismael que está de visita por acá en Santiago, que vive por allá por los Sure. El Ismael Moreno, así que un saludo para para él que está ahora en este momento en San Bernardo, ¿ya? Un saludo para él, pues. Y Oye, eh, bueno, he tenido otra noticia mientras pasa el programa con respecto a lo que les conté del gran incendio ocurrido allá en Villa Baños Morales. Bueno, eh, lo más terrible de todo y pueblo está muy acongojado por eso, porque el, hay un vecino que, que el incendio le tocó y tiene gran parte de su cuerpo está quemado. Así que está en riesgo vital en, en el hospital. ...así que le mandamos mucha fuerza a todo el pueblo de Villa Baños Morales... ...porque está muy acongojado y son muy unidos entre ellos... ...se conoce, son pocas las familias que viven ahí... ...así que están muy tristes por lo que ha acontecido... ...bueno, solo le mandamos mucha fuerza aquí con la música... Que es la, ...que es la idea... ...esta vez desde Puente Alto, de aquí de Puente Alto... ...ya, le mandamos un saludo fraternal a esa gente de allá... Con esto con estos hijos de la hijos hijos del viento hijos del viento guaira pamusca de puente alto canción paloma del autor e intérprete roberto vázquez crea esta canción muy hermosa con guaira pamusca de puente alto para todos ustedes canción paloma ya esta gran agrupación que ojalá se junte y empiece nacional fuerte por acá en la comuna vamos a escucharles a guaira pamusca Bueno, ahí estaba Guaira Pamusca de Puente Alto, canción Paloma, ¿ya? Bueno, eh, vamos a dar unos saluditos ahora, pues gente que se está, que se está, como se llama?, acoplando a nuestro programa, ¿ya? Y que tuve la oportunidad de conocerle este fin de semana, muy grato, un, muy grato un matrimonio, así que le mandamos un saludo a la Karen, al Memo, guillermo su su esposo y a su hijita po pues, amalia amelia y martina ya y a la amiga del pamir la maribel y también a la marlene ya a todos ellos que tuve la oportunidad de conocerle este fin de semana estar un ratito compartiendo con ellos bueno eh, vamos a este recorrido por la música Eh, son grandes exponentes. Hoy día uno de ellos forma parte Chico Trujillo y el otro por ahí, no sé dónde, hay que ubicarlo. Me refiero a los hermanos Araya, esta noche Guara, ya con una canción muy hermosa que se llama Comparsa de Olvidada Tierra. parsa de Olvidada Tierra con Guara, ¿cierto? Que esta, esta noche le hemos dedicado el programa íntegramente a la Pachamama, a la Madre Tierra. Oye, un saludo bien bonito con los chiquillos de, del grupo PAMIR, que van a hacer un, una actividad este sábado 27. Como siempre dice eh, están haciendo esta actividad con la Universidad Santo Tomás chicos que son universitarios ahí van a tener una salida como decíamos a comienzo del programa, un contacto con la naturaleza, así que le mandamos a la monitora Karen Bascuñal mucha suerte para este sábado con todos estos chiquillos ya, para que les vaya bien ahí en la naturaleza, aprendan del cuidado de, de las plantas de no de, de no avanzar por lugares que no, no están demarcados Ya no erosionar donde donde donde no está erosionado. Bueno, tiene grandes monitores ahí con el pamir con el Club PAMIL. Bueno, seguimos con la música. Le vamos a dedicar esta canción a la Karen para que le vaya bien este sábado. Jack Tamari, señor de las alturas. Bueno, bueno, ahí estaba Jack Tamari, señor de las alturas Quiero corregir algo, sí Dije club Pamir no eh, eh. Karen Bascuñán Pertenece al club Huechupún Uno de los clubes con harto prestigio acá Y van 15 monitores Que van a llevar a estos chicos de Que son 50 alumnos De la Universidad Santo Tomás ¿Ya? Eh. Bueno, ahí Que les vaya muy bien a estos chiquillos Oye, y Sebastián nos va, nos va a comentar un poquito de algo que está pasando en el norte y que nosotros no queremos dejar de no hacer y pasar desapercibido sobre todo que estamos en un programa dedicado a la tierra. Vamos a conversar con, con Sebastián, nos va a contar un poco lo que está pasando en Socoroma, eh, en, un, en, en un pueblo de, al interior, y vamos a hablar qué es lo que está aconteciendo allá en estos momentos. Bueno, claro, en en la región de Arica y Parinacota. La comunidad de Socoroma lleva más de 20 días eh, contaminados tanto el río Aroma como el río Socoroma por el vertimiento de un camión de petróleo en la carretera internacional 11CH. Eh, claro, la comunidad ahora se está movilizando, está... Eh, reclamando la inexistencia de protocolos de emergencia frente a este tipo de accidentes que afectan de manera reiterativa a distintas comunidades precordillanas y del altiplano recordemos que esto también es territorio chileno eh, eh, son comunidades ciertamente eh, eh, la mayoría son indígenas o pertenecen a pueblos originarios son son aymaras me parece la, la mayoría de de los habitantes de, de estas comunidades claro y, lo, y los ríos son muy importantes para ellos porque dependen dependen básicamente sus cultivos de, del agua que, que viene por estos ríos ¿no? claro y ellos ancestralmente han, han podido aprender arquitectónicamente Cómo poder eh, aprovechar los cursos de los ríos canalizándolos ya con, con piedra laja que sea mucho por esos lados y se han ido canalizando estos de antaño el canalizar las aguas para aprovecharla y sus su sembradíos por lo generales son en terrazas para ir eh, aprovechando de mayor entonces si se contaminan las aguas Imagínense cómo será para ello la alimentación Alimentación que nos sirva a nosotros mismos Mire que el orégano Y muchas cosas vienen de allá Sí, es verdad Así que nos hacemos un daño ¿Dónde están las autoridades? donde y, y es un daño al ecosistema también Y sí, hay que ponerle atajo yo Dice un, un dicho Muy bien dicho Que uno no está contra el progreso Pero tiene que haber un consenso Tiene que haber ese Consenso con el respeto Con el respeto a, nuestro, ...a nuestros pueblos originarios... ...que es, es terrible ellos poderlos sacar del lugar del hábitat... ...donde han, han vivido toda su vida... ...por este tipo de cosas y se han perdido muchos pueblos en el norte... ...a causa de la intervención humana y minera... ...que no tiene muchos reparos con, con los pueblos originarios... ...así que a poner oreja... ...nosotros le vamos a mandar un saludo a todos los hermanos de Socoroma con una canción muy hermosa que participara también en el Festival de Viña del Mar en la parte folclórica. Vamos a escuchar a los Sayas, Camino a Socoroma. coroba per cam to una xlan Bueno, ahí teníamos a Los Sayas con Camino a Socoroma y bueno, mandando un saludo desde aquí lo Los Guerrero del Arcoíris para todos los pueblos de del norte que, vuelvo a repetir, es, es uno de, lo, de las cosas que está pasando muy muy fuerte por esos lados y que también a nosotros nos toca acá en nuestra región, en el área metropolitana aquí existen varias mineras, chiquillos que están dentro de la cordillera que ustedes no las ven, no las conocen están trabajando muy piolitas y bueno cuando hay movimientos de tierra hay movimientos de minerales y movimientos de minerales caen en las aguas el hombre no está acostumbrado a recibir esa cantidad de minerales que no la no, donde la tocó la tierra el, la máquina Eso es una contaminación que nadie la ve pero el cuerpo no está acostumbrado a recibir ...una cantidad de minerales... ...si bien es cierto... ...la planta más grande acá... ...que es agua andina... ...y planta bizcachita... ...que elimina un montón de cosas... ...pero... ...igual... ...vamos ahí con el agua... ...entonces... ...es un problema que tenemos que poner la oreja... ...y que... ...vivimos... ...y, y que estamos viviendo sequía... ...a pa peor como se dice... ...oye, yo quiero... ...volver al Perú con una voz, pero yo creo que es como como era la Chabuca Granda, que era la, la gran la grande del Perú, pero en lo andino hay otra gran voz esta noche la vamos a escuchar. Martina Portocarrero. ¿Ya? Que nos va a interpretar un un guaiñito, pero que llega al corazón. Flor de retamo con Martina Portocarrero. Hasta alcanzar la aurora Allí donde sus faldas Y hacen mujeres Sus niños Tienen que ser hombres Antes de ser niños Allí, amarillito amarillando Crece la flor De la retama Están, los hinchis Entrando están Por cinco esquinas están Los hinchis entrando están Aporto Carrero Flor de Retama ¿Ya? Bonita canción ¿eh? Que habla de la tierra Habla de los de, lo, de los pueblos originarios De la falta de respeto Que ha existido siempre Hacia ellos Durante mucho tiempo sí, Sin ir más lejos En nuestra propia tierra ¿Cierto? ¿Ya? cuánto ha costado Poder eh, Meter eh, El respeto Hacia nuestros pueblos originarios En todo su Espectro ya llamémosle hábitat tierras que han sido de ellos por por antaño usurpadas por el por el hombre. Bueno, hay tanta historia que contar y, y cortar también, pues cierto, es importante. Por eso Guerrero el Arcoíris existe, esta voz esta voz para para hablar de ellos siempre, no solamente a través de la música, sino que a través de su cosmovisión, su hábitat, sus costumbres es súper importante para nosotros eso. Vamos, teníamos una, una entrevista, pero no se dio. Bueno, nos llamaron los amigos de la agrupación Coyaguara, que van a tener un concierto el, el 12 de mayo. Se, se presentarán... Eh, eh, et, Place Caña, Sala SCE. Bueno, ahí van a estar estos grandes amigos que ya cumplen varias décadas 11 11 de mayo entonces esta gran agrupación Coyaguara esta noche mama Crisón Bueno, ahí teníamos a Coyaguara, Mamá Grisó, ¿ya? Y ustedes lo pueden ir a ver el sábado 11, no se olviden, esta gran agrupación. Eh, bueno, vamos a presentar una, un temita de, de alguien que nos dejó hace poco también, ¿ah? ¿eh? El año pasado fue, que partió oh, en el 14 y como hace que fuera ayer uno de los grandes intérpretes de, de este gran instrumento llamado quena ya y bueno, ahí va a hablar un poquito el seba de, de este gran intérprete si sí, eh, claro, Uña Ramos es considerado uno de los eh, de los más destacados dentro de los instrumentos como la quena y la zampoña en Argentina un, un destacado folclorista Nació en Humahuaca que Esto es En la provincia de Jujuy En el norte de Argentina Cerquita del de la frontera Con, con Bolivia Entonces Ahí nace este músico Y, y este tema es, es bien bonito Uno de los más de los Acércate al micrófono se tema es uno de los más conocidos Se llama Cometa de Luz Donde ¿Cómo? toca Rauta de Panacista, que es como una sola hilera, parecía a la, a la antigua Antaras, Antaras se llamaban así esas zampoñas como en, en línea recta. Tiene toda la escala y repartida en una sola hilera. Así que, Cuña Ramos. Cuña Ramos, cometa de luz. <risa> Eso era Uña Ramos, Cometa de Luz, eso. Hoy voy a mandar un saludito también a Fernandito Basualto, que está siempre nos escucha, siempre está ahí atento, un amante de la música andina, de Sangre Andina, claro, Sangre Andina, que se van a presentar el 25 de mayo en la Sala Palermo, van a estar Sangre Andina. Nos saludo pal feñita que está ahí escuchando a los guerreros del arco iris. Vamos con la música. Hacha Malku, hojas de otoño como para como para recordar que sí estamos en otoño. Recoge tus hojitas, entierra la y tendrás tierra de hoja. Hacha Malku, hoja de otoño. Bueno, bueno, bueno, bueno. Jacha Malcu, hojas de otoño. Escuchamos. Oye, eh, eh... Una gran pena porque me acaba de... de anunciar mi amigo de... de allá de Baños Morales que... que el vecino que... Estaba grave, que había quedado muy grave después del incendio. Don José Bustos, bueno, hace poco rato que acaba de, de partir. Una tragedia tremenda para el pueblo de, de Baños Morales. Quiero mandarle acá un saludo muy, muy afectuoso. Tengo un cariño muy especial por ese lugar. Tengo muchos amigos ahí y es una pena grande pues. Ya ayudándole a sentir a toda esa familia y bueno, quedando a la espera de, de poder aportar, hacer ser un puente, no sé. Pero aquí estamos. Lo que re o el arcoíris. Una gran pena. Vamos a la música, ¿les parece? Iru icho. Iru icho, eso es. Yuta chu Uta. Escucharemos ahora. soledo fiesta con oh, estilo o tu vida por eso me llaman tuta coqueto venddré un poco per fan y celoso por eso me llaman tuta picaflo jaquequin oh, un per ti por eso me llaman chuta de oro siempre de decora Chuta Chucuta Esta noche Hoy ha llegado el tiempo de irnos Pero sacamos la cuenta Tiramos altos temas, alta música para ustedes Y como este programa vuelve A estar en el aire el día sábado Buenas tardes para todos ustedes Y bueno almuerzo También pues ¿eh? ¿Mm? y, y escuchando acá Me alegro que haya sido del agrado de todos ustedes La música andina Es tradición América Andina somos todos nosotros, así que tenemos que comportarnos como tales, cuidar nuestra Pachamama, ya proteger nuestra vida en la naturaleza, es la tarea de los guerreros del arco iris. Nos vamos, dejamos los micrófonos para que eh, Sebastián se pueda despedir también. Eh, bueno, agradecido, nos despedimos. Eh... Estuvo bonito el programa, fue, eh, duró un poquito más, así que, claro, como decías tú, pusimos harta música, así que estamos felices. Le agradecemos al, al director de la radio, Juan Carlos, por el espacio, por la confianza también de permitirnos estar aquí. Y nada, nos despedimos con esta cancioncita bien bonita, nos veremos la próxima semana. No, escucharemos. Exacto, los vamos a escuchar el próximo miércoles y contaremos cómo nos fue también en la tercera muestra de montaña. No se olviden, este sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 15 horas, toda una muestra de montaña, todos los equipos, todo lo que es equipo de rescate, todo lo que es la capacitación. Ya vayan a escalar, vayan con sus niños, vayan a conocer un lugar de nuestra comuna muy hermoso, muy muy que, que tiene mucho deporte, que se hacen muchas cosas bonitas ahí, que es lo que los niños deben hacer. Cosas bonitas, hacer deporte, recrearse, vida sana, cuerpo sano, ¿ya? Así que están todos invitados este sábado 27 a partir de las 9 y hasta las 15 horas en el complejo Mordoño solo le esperamos a todos, totalmente gratis. E invita la Corporación de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto y el Club Andino Capa, Club Andino Puente Alto. Están todos invitados, no se olviden. no vamos con Cori Pancarita, linda florcita, para todas las florcitas que nos escucharon esta noche. Zulma Yugar, de Bolivia, nos despide este este miércoles y nosotros... Le decimos a todo el mundo con toda la fuerza, al sol con toda la fuerza de nuestra mamá Paxi que se está asomando ahí arriba, la la madre luna, ¿cierto? Que nos trae harta harta energía buena para todos nosotros, para todas nuestras nuestras casas. ¿Ya? ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Collle pankaita Soac tan ha summaur una ca Hopatnallpini na naira Ma summa qui llurt a sinyaní Honallpinin na naira Ma summata qui llurt a sinyani ai fogegui to Collle pankaita. A ai foegui to Colli pancarita Pa maregeu su mai niita M'hacut tin pis qui tis' cap Sumat sumat xnatkasinya Hanta si mai colli naà Sumat sumat xnatkasinya Hanta si mai colli na Ay, ay, ay, Fueguito, con li pancarita. Ay, ay, ay, Fueguito, con Anta si mai colini n'amé. Sumat-sumat sana kasi niya. Anta si mai colini n'amé. Ay, ay, ay, fuegito. Colipan-carita. Ay, ay, ay, fuegito. Radio Montialto, 107.5 FM Estéreo, hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo, el servidor de la montaña, el servidor social, el hombre que ama la Pachamama. Más de 20 años junto a ti, Vicente Moyano Rojas, y su programa, Guerreros del Arcoíris. Recuérdalo, todos los días miércoles, aquí en Radio Puente Alto, junto a Sebastián Herrera, Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas. Hemos compartido la mejor música de la Pachamama para todos ustedes.